Y ahora, miles de Navarro, básicos gente de Escalería, estáis dando una gran lección de dignidad. Estáis salvando la dignidad de este pueblo. Mira este que nombre de todos, cuantos queriendo estar con nosotros, ahora, aquí, no están porque no les dejan. Encarcelados, ensimianos, refugiados, y junto con estos, los miles de independentistas compañeros nuestras de trabajo que no han podido vencer las coacciones, presiones o frantajes que han sido con cometidos para que no sean y nos se unan como una sola voz con nosotros también un saludo a los concentrados en Pera, a Aizachi, Ligerra a Goy, Tafalla, Tudera, Irunperi Torosa, EASAIN Palmacera, Gasteiz Hoy, Luña de Auca, decenas de lugares como muerte en todos los carreros. Si unos indefendentistas a la cárcel por años por defender los derechos de este pueblo a ser ¿cómo no vamos a dar una hora de nuestro tiempo y salario por la misma causa? Esto es caminar, esto es haber camino Esto es pura dignidad, puro desprendimiento. Algo incomprensible para los españoles, algo incomprensible para Francia y para los habitantes de estas tres casas, palacios que nos circundan, a los que estamos en esta disposición de defender derechos inalienables, nos llaman terroristas. ¿Cómo van a estar con los derechos de este pueblo si anteponen el vivir cómodos en España, subiéndose ellos mismos los sueldos más del 10% y bajando los impuestos públicos? a las expresas y al agradecimiento personal por encima de todos los derechos de los pueblos todo esto lo decimos con firmeza y serenidad con amargura y con rabia por tanta represión después de 10 años de desabreso 10 años de en la Inquisición Española ha dado su merecimiento torturas a las personas, cárcel a un pueblo, muerte a Euskal Herria, muerte como nación. Es la estrategia de guerra, de combate, que vive Zapatero, de España y Francia. Afirmamos hace 10 años que el 18 de año de un juicio contra Euskal Herria, que se ha juzgado la lucha y determinación de todo un pueblo. El día 19 tendríamos el veredicto, castigo de por vida a los más destacados del independentismo para hacernos desaparecer como en tiempos de franco peor si cabe no existe australería no hay patriotas navarros y el periodismo franquista nos dice sois españoles a por ellos y es evidente que nos han hecho un a las personas es evidente que no lo han hecho algo reconocido por la inmensa mayoría de este pueblo y no Lo que se hace es un juicio a las ideas y compromisos de trabajo que ellas... y por ellas ahora hacen el independentismo. Eso es decir contra todo un pueblo en marcha, hacia una libertad. Políticamente no van a las apuestas personales concretas. Cómo trabajar con el reconocimiento de y su derecho a definir lo dijeron los más de 25.000 personas que el día 2 en Bilbao todos juntos por el derecho de todos los ciudadanos de escolaría. A todos ellos hoy nos hemos unido miles de trabajadores y trabajadoras, jubiladas, estudiantes, navarros, apostando no solo nuestra persona, sino también su hora de trabajo, su hora de ocio, su hora de estudio. Es decir, lo fundamental y más necesario de ellos y de sus familias evidentemente somos insumisos al sometimiento español al mismo tiempo que generamos riqueza, experiencia y discriminación fomentamos también la solidaridad y ponemos todo nuestro empeño en mantener la dignidad de pueblo en lo más alto y por eso soportamos cuanto sea la nominación española dirigida por el PSOE y administrada aquí por un y PNV que de momento es lo único que aspira el PSOE con el inestimable apoyo del PNV el proceso, se le van a debatir nuestros derechos y no quisieron seguir con el método que en un principio habían adaptado y con el progreso en general antes y ahora su único real objetivo siempre ha sido destruir el el independentismo y, y están en frente a todo trabajador de la educación de nuestra soberanía pero no tienen en frente generación tras generación día a día Como hoy, ahora, miles de personas hacemos frente a los intentos de asimilación española. Seguimos y seguiremos. Trabajamos, trabajamos y trabajaremos porque la territorialidad de nuestro derecho de civil sea nuestra meta. Porque con llegar se gana. Es un tiempo de lucha. Buenas tardes días, chupita.